Sí, bueno, una jornada que se está desarrollando en la provincia, en tres regiones, en la zona de Bariloche, y Poleti, bueno, acá en la capital provincial, coincidiendo, ¿no cierto?, en este reclamo en la unidad de acción, justamente con los compañeros docentes, compañeros judiciales, organizaciones sociales, también dentro de la CTA, CTA Autónoma, que, bueno, han eh, hemos determinado varios ejes, Uno es, por supuesto, el tema de la reapertura, la necesidad y la coincidencia de, de seguir llevando a la calle este reclamo, ya que nosotros en la meta donde se tendría que derrimir digamos sigamos todas estas problemáticas del salario, eh, bueno, no se convoca. Así que creemos que eh, la reapertura la vamos a arrancar, la vamos a llevar eh, bajo las protestas. Este es un eje que estamos coincidiendo Y hoy, eh, en, en la primera semana de la mañana, Cipolletti, también en contra de la de la judicialización de la protesta, porque, bueno, tres dirigentes gremiales eh, de arte eh, han sido llevados, ¿no es cierto?, para declarar. Y, bueno, nosotros creemos que todo coincide, ¿no es cierto?, en esta política, en esta reforma, en esta tercera reforma del Estado que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional de Macri, que muchos gobernadores con el fin, ¿no es cierto?, de poder cerrar algunas cuentas... Eh, ...van y firmaron, como pasó acá en Río que firmaron esta tercera reforma... ...que esto implica no solamente el tema de tener plata, que no va a alcanzar... ...sino significa más ajustes, más precariedad laboral, más despido en la calle... ...y bueno, y queremos y como los trabajadores... Eh, tenemos en el movimiento de trabajadores que tenemos me eh, memoria, digamos, todo lo que nos ha pasado en la década del 90. La única manera de enfrentarlo a través de la lucha y estando en la calle y en unidad. Eh Aldo repito de eh la situación de la justicia, Rodolfo Aguilar es uno de los que tiene que ir a declarar porque es un tibiotel. Bueno, en esta de en esta causa que bueno, realmente eh Aguilar tiene 19 causas, ¿no es cierto? Abiertas. Eh, por la justicia independiente, ¿no es cierto?, protestas. En esta, puntualmente, está relacionado a lo que es la protesta del municipio de Cordero, 52 días, ¿no es cierto?, de, de protesta y de lucha, en la cual se consiguieron más de 35 reincorporaciones, ¿no es cierto?, esto hay que decirlo porque... El reconoció el reclamo, Diego. Exacto, el reclamo, el reconoció, quedaron cuatro o cinco compañeros que todavía... No, no se define, ¿no es cierto?, el intendente ni la justicia eh, sobre la reincorporación. Pero bueno, esto trae como consecuencia eh, esto, ¿no es cierto?, de decir que eh, quieren mandar preso judicializar ¿no cierto?, a los trabajadores que hoy están luchando, como pasó hace poco acá eh, en la delegación, ¿no es cierto?, de, de desarrollo social, donde a través de la intervención de la MAD, intervención de la fiscal, del juez, eh, judicializaron esta protesta por no escuchar, por no actuar realmente los funcionarios de justicia como un ente mediador para resolver el problema, porque nosotros no estamos, no hay un folklore para nosotros venir, estar en la calle, tocar el bombo, tomar el edificio, si no es una exposición permanente de no solamente de los dirigentes, sino de los mismos trabajadores que tienen esta impunidad de eh, que, que traen, ¿no es cierto?, que eh, a través del poder Eh, que hace que nosotros tengamos que salir a, a pelear nuestros derechos. ¿Hay alguna novedad respecto de la situación de Valeria? ¿no? Vamos a anunciar eh, en breve, no es cierto y a través de una asamblea que vamos a hacer, hubo una respuesta por parte del, go del gobierno, eh, todavía no sabemos eh, si es afirmativa, pero creemos que sí, que avanza a una solución. Eh, pero eh, estamos en, entre mañana y pasado, tenemos que, nos ha convocado ahí la Secretaría de Trabajo para aunar un poco más, ¿no cierto?, a ver eh, qué consiste, ¿no es cierto?, este pedido de reincorporación, pero bueno, creemos que el gobierno dio una señal y bueno, vamos a ver ahora eh, cuáles son la, las cuestiones, ¿no es cierto?, que, eh, sobre el tema de compañera Valeria Campo que no solamente ella, sino tenemos una compañera que vino de, de Sierra Grande, que también fue dada de baja una becada del CAINA y queremos también ver, ¿no es cierto?, qué pasó con esta recorporación, con este pedido que está haciendo el sindical. Esperemos que estén aquí. Bueno, muchas gracias usted eh. Gracias a ustedes.